a la titular de UGL 30 la doctora Adriana Capuano en este día tan especial quien mejor que ella como referente de tantos jubilados en el centro de la provincia Adriana gusto de saludarte ¿Cómo te iba buen día? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por permitirnos desde el PAMI mandar este, un saludo enorme eh, para todos los jubilados de la Olavarría y de nuestra región, de la UGL 30. Gracias por animarte a esta nota. ¿eh? No, por favor, por favor, ¿cómo no nos vamos a animar? si Fundamentalmente los que se animan son ellos, eh, cada día a disfrutar, a participar, a ser protagonistas activos, a ir internalizando y recuperando sus derechos este y nosotros acompañando desde nuestra institución que ya tiene 40 años cumplidos todo este desarrollo y crecimiento de nuestros jubilados. ¿Cuántos años trabajando, Adriana, así a través del PAMI? Eh, yo en la función van a ser 10 años. ¿10 años ya? Sí sí, sí, sí, sí. Y bueno, si uno eh, se pone a evaluar un poco el crecimiento que ha tenido el PAMI, lo hemos charlado en varias oportunidades aquí en el programa, eh, ha sido eh, en estos últimos años increíble. Sí, la verdad que nosotros muy orgullosos, honrados con la gestión del doctor... Luciano Di César, donde además de haber un crecimiento muy importante del nivel prestacional de nuestra obra social, fundamentalmente los que han ido creciendo, recuperando sus derechos, este revalorizando su rol, han sido eh, nuestros jubilados que participan a pleno en todas las actividades que tienen que ver con promoción y prevención de la salud, pero fundamentalmente eh, con la posibilidad del disfrute que tienen en esta etapa de la vida que es este, muy interesante, ...y en la cual es eh, en, en esta etapa muchos de ellos este, realmente se sienten felices de compartir, eh, de intercambiar, de realizar nuevas amistades... ...de sentirse fundamentalmente este, útiles y respetados en esta comunidad. Adriana, ¿cuándo será la fiesta para todos los jubilados? La, la fiesta que preparamos anual, este año por supuesto que además del Día del Jubilado vamos a festejar nuestros 40 años, el cumpleaños de PAMI en conjunto con ellos, va a ser el 2 de octubre en las instalaciones del, Racing de, bueno, del Club Racing. Será una eh, fiesta multitudinaria como todos los años, imagino, con eh, presencias de toda la región aquí. Sí, por supuesto que este, en, en ese día esperamos una cantidad de gente, de jubilados muy, muy importante. Así que este ya estamos preparándola y trabajando intensamente para que ese día, como todos los años, sea una jornada este, muy festiva y que quede en el recuerdo eh, de todos nuestros jubilados. Adriana, eh, te agradecemos mucho estos minutitos. Queríamos tener tu palabra y, por supuesto, eh, tu saludo final para tantos eh, oyentes que están gozando de su jubilación y escuchando LU32 Radio La Barriera, Voz de la Región. Bueno, muchísimas gracias y vuelvo a reiterar, un beso muy, muy grande para todos los jubilados Este, que no se resignen, que no se rindan, que sigan siempre con esa este, polenta, con esas ganas, este con esa energía, que la verdad nosotros todos los que estamos en el PAMI hemos aprendido de ello, así que este un saludo, un abrazo muy muy fuerte a todos los jubilados de Olavarría y de la zona. Muchísimas gracias Adriana, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, la palabra de la doctora Adriana Capuano, titular de UGL 30, en este Día del Jubilado.